¿Cómo van a París? ¿Cómo te va, b u e n d í a Bien. Eh, Oscar, eh, sabemos que tenés poco tiempo porque andás de viaje, pero queríamos tener la voz tuya a partir de lo que sucedió ayer: una movilización de ATE. Eh, ahí al Centro Judicial de Santa Rosa están pidiendo que cambie el, la carátula de la investigación、eh, a partir de la denuncia que realizó el delegado Lautaro Ardua、eh, sobre un hecho que ocurrió en el hospital Lucio Molas y que vos estás investigando. A ver,、eh, ¿qué te han planteado desde ATE?、Eh, sabemos que te entregaron una nota.、Eh, a ver qué. Está, desde ATE lo que hicieron efectivamente ayer、eh, fue una movilización、eh, a la Ciudad Judicial en donde. digamos,、eh, hicieron un reclamo、eh, respecto a una investigación que tengo en mi fiscalía, en la que estoy, digamos, investigando.、Eh, concretamente, vos recién lo mencionaste, un, un delegado gremial,、eh, Lautaro Ardura, tuvo un inconveniente por alguna cuestión personal. Esto quiero aclararlo, no, no,、eh, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en el cual dio marco a una investigación que, que fue en el mes de enero y en el cual estamos dentro de todos los plazos procesales para, para avanzar en una investigación.、Mm. Digamos, lo que ellos plantean es、eh, el cambio de carátula, que es lo que yo quiero explicarte qué significa. Nosotros, obviamente, el sistema acusatorio implica que nosotros investiguemos hechos concretamente. Después las carátulas, digamos, lo que son las tipificaciones, las, las cuestiones técnicas, Nosotros con la prueba que vamos, que vamos avanzando, vamos viendo si, si, si esa, digamos, esa calificación legal del delito que estamos investigando se puede ver agravada o se puede ver morigerada. v e r d d a Lo cierto es que nosotros ahora lo que tenemos son dos versiones de los hechos y que, y que estamos investigando cuál de las dos versiones s d i g a m o es la verdad. Eso es lo que nos toca a nosotros, que es la verdad objetiva, independientemente de. de cómo se desarrollen digamos, cada uno de los sucesos. Desconozco, d i g ate m o s a efectivamente ayer presentó una nota por la mesa de entrada dirigida a mi fiscalía, en donde plantea esto concretamente el cambio de carátula.、Mm. Lo que quiero llevar a la tranquilidad es que nosotros digamos, no trabajamos con cambio de carátula o, o, o como comúnmente se llama. Ellos lo que, pre, lo, digamos, lo que están pregonando, lo que están pidiendo es que se investigue una tentativa, creo, de homicidio. Y nosotros lo que tenemos hasta ahora es、eh, constatado unas lesiones que, bueno, que, que puede verse agravado con el c o r r e r del tiempo si es que, que Ardura puede tener alguna, alguna secuela respecto a la lesión que tuvo.、Eh, pero nada visto, obviamente, de, de que esto pueda, que pueda, que pueda seguir avanzando en la investigación. De hecho, ayer este, este, estuvo citado, digamos, estaba citado en, en Abuela Ardura para ampliar su declaración. De hecho, la persona que se encuentra investigada y estuvo imputada estuvo d i g a m o s a disposición de la justicia. De hecho, se mandaron varias comunicaciones a, a, lo, a los organismos que están trabajando para que puedan digamos, de i g a m o s d alguna manera no, no encontrarse dentro del ámbito laboral.、Eh, se, digamos, se tomaron declaraciones testimoniales,、eh, se pidieron informes médicos. Es decir, que digamos, la investigación...、Eh, De acuerdo a los tiempos que venimos manejando, estamos dentro de todos los parámetros técnicos como para decir que estamos en tiempo y forma avanzando en la investigación. No está me... frenada,、sí. ah. no está parada, este, esto lo, lo, digamos, lo niego rotundamente. Es una investigación más como cualquier investigación que hay dentro de la fiscalía, en la cual obviamente tiene, tiene su tiempo y, y hay que ser respetuoso también de, de los derechos de, de, del imputado que tiene para defenderse y hay que ser respetuoso también y contratar, digamos, Eso pesa r también los derechos de la víctima. Uno está, digamos,、eh, en el medio y es el que tiene que objetivamente aportar los elementos para avanzar en la investigación, ¿o no? Por los elementos que tenés、eh, hasta ahora recogidos、sí. en, la, en, la, sí. en la investigación,、eh, la calificación provisoria、eh, que le ponen a la investigación, ¿cuál es?、En、lo que nosotros estamos investigando,、sí. eh, es, eh, hasta este momento, son una s amenaza. s concretamente una amenaza g r a d a por el uso del arma, de un arma blanca,、mm. y lesiones leves. Eso es lo que se está investigando. Digamos, la parte de acusadora, que es la, la, la, digamos, la, la, la fiscalía, va por ese lado. La defensa lo que plantea es que,、no、existe, digamos, que, que el hecho, si bien existió, no fue en los términos que plantea la querella, y la querella aportó elementos para avanzar en una tentativa de homicidio, que es lo que plantea ardua. r Obviamente, todas las versiones, todas las versiones, como comúnmente pasa, se toman en cuenta y se van probando los hechos con la prueba que tenemos.、Eh, eso nos dista que si hay evidencia que, que pueda aportar digamos, la querella de que, de que quiso atentar contra su vida o eventualmente quiso que venía con una faz digamos, de, de, de amenaza de muerte o, o, y llevó a cabo ese hecho y no fue un hecho aislado, Eh, nada dista que pueda cambiar la calificación con el devenir de los días, ¿no?、Claro. Eh, lo cierto es que vamos avanzando, que vamos tomando declaraciones, por eso te digo que al menos me sorprendió ayer, digamos, la movilización, me sorprendió, en lo, en la, digamos, no, no gremialmente, porque obviamente, eh, digamos, eh, es su derecho manifestarse libremente,、sí. estamos en democracia y obviamente uno pregona que, lo, que los reclamos sean de la manera más pacífica posible, pero personalmente lo digo no no no este no en mi faz digamos de funcionario público porque de hecho、eh, nosotros estamos colocados en una situación que somos funcionarios públicos y tenemos que responder ante la sociedad me sorprendió la manera en que、eh, pudieron ir a peticionar de esa manera de esa manera no personalmente lo digo pero no como funcionario que lo, aclarado. lo sentiste como una presión no no no no no no bajo ningún c o n c e p t o de hecho、eh, digamos como No, no, no, no, no, me había dado, no me había dado cuenta hasta que me comentaron después que, estaban, que habían venido cuando veo la nota, digamos, después me, pero no, no, no, presión no, no. No, no, porque obviamente el derecho a peticionar ante la autoridad está. Es más, y te ahondo también, el día, anterior, el día anterior tuvimos una entrevista、eh, digamos, personal con, con quien es el delegado de la corriente clasita s y combativa, que es el, el señor Araujo y su abogado. q u e e l a n t e en la causa el, el señor el, el rodrigo villa en el cual todo lo que yo te estoy manifestando esto en forma para que la audiencia lo escuche、mm. se lo puse en conocimiento a ellos de hecho me, me avisaron que p r o b a b l e m e n t e podría haber una una digamos una actividad o algo así y digo yo, bienvenido sea y todo pero no no presión no、mm. nosotros estamos colocados en una situación obviamente Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, digamos, con este sistema procesal y fiscal en el que tiene la cabeza de la investigación, obviamente a veces puede gustar o no puede gustar algunas decisiones que tomamos, y, y eso no implica que se meta presión o no.、Claro. No, no, no lo tomé personalmente, no lo tomé como presión o no. no、eh, de acuerdo a los tiempos procesales, ¿cuándo crees que esto estaría en condiciones de levantar la p r e s i ó Esto estamos evaluando ahora la posibilidad de, digamos, de ya... digamos, pasar a un p o s x i m o paso procesal, que puede ser la formalización de la causa,、mm. como para poner en conocimiento ante el juez, digamos, hasta el magistrado interviniente, cuál es la calificación legal,、eh, para, una, para un posterior elevación a juicio, o la otra opción puede ser que considere que, digamos, que no hay, deli que no hay delito, o que, o que hubo delito, pero que no tengo elementos para avanzar, este, y puede ser una resolución rápida, expedita, que va a ser pronto, digamos, porque... quedamos en que digamos si hay alguna prueba más que tiene que, que aportar la querella se va a producir digamos y estamos a la espera de si, si hay alguna prueba más de fiscalía ya hemos recepcionado todos los testimonios este, y ya tenemos todos los informes médicos y tenemos todo como para como para digamos hacer una culminación de la causa para, para un lado para otro n o ¿Y, y en ese para un lado para otro que en las próximas semanas se definirá s í sí, yo creo que sí, sí, sí Sí, sí, ya estamos, digamos, lo que estamos esperando es un aporte, digamos, c o n c r e t a m e n t e que se habló ayer con, con el abogado de la querella, que iban a aportar algún testimonio más, si es que lo tenían, y yo iba a ser respetuoso de esos tiempos, esperar que lo aportaran, digamos, eso fue lo que acordamos. Bien. Bien, Oscar,、eh, no sé si bueno, quedó algo, si no, gracias. No, muchísimas gracias a vos por llamar y por darme la posibilidad de, de explicar un poco cómo, cómo se suceden lo, los acontecimientos en esta causa. Bueno, que tengas buen día. Gracias, igualmente, ¿verdad?